Estamos acá con mucho gusto recibiendo a un invitado que al que nosotros le agradecemos cuando viene porque viene por poco tiempo al país y en ese poco tiempo en el que viene se hace un tiempito para estar con nosotros en la radio estamos hablando del profesor Jorge McFood, ¿Cómo estás? Bien, eh, feliz de estar conversando en la clásica 36. Sí, <risa> sabes que muchas veces eh, cuando vos venís, pero también cuando no venís oyentes que dicen, miren que hay un hombre que tal cosa, que ustedes tendrían que llamarlo, que se llama Jorge McFood. Mm. Que bueno, nos agrada mucho decirle si lo conocemos, mm. si lo llamamos. La, la primera vez que vine acá fue en los, en los años 90. 90, sí. claro. Había, claro. En esa época había unos eh, clubes de lectura, eh, ahí por San José, no sé si Lobizón o no, Junta Cadáveres, Ajá. y eran como paus, y se, se leía, y ahí me habían invitado. Eh, Wilson Cardoso, por ejemplo, Javier Cardoso y otra gente que se dedicaba a esa cosa. Sí. Y, y de ahí, eh, ellos, algunos tenían programas acá de noche. Claro, y, y ahí te invitaban. la primera vez, sí, eh, acá de. Qué bueno, qué bueno. Sí. Pero hay, uno nota en todos nosotros eh, la necesidad de que haya eh, quienes se dediquen y compartan al estudio de los fenómenos ¿no? internacionales, a profundizar en los temas, en una época. Que la información, es to, es, todo es muy efímero, dura un rato dura un, dos días y cambiamos de tema y estamos hablando de otro y, y no profundizamos en nada ¿no? Sí, es la cultura del consumismo ¿no? el, el, y el, el consumismo es eh, f, eh, por naturaleza f, eh, fragmentador no solamente fragmentario, sino fragmentador fragmenta eh, intereses fragmenta memoria fragmenta atención claro. eh, y, y es el La, el mercado de la dopamina, del, del placer inmediato, sí. de la ansiedad, de la escasa reflexión. El, es un problema incluso en la juventud, eh, eh, actualmente en muchos países, incluidos Estados Unidos, o sobre todo, en la, en la cual el, la capacidad de concentración está reducida al mínimo. Pero eh, y a, y a muchos lo consideran es un problema... Eh, ...psiquiátrico, etcétera... ...lo cual puede ser, en el, todos somos diferentes... Uh -huh. ...todos tenemos eh, una estructura... ...neurológica diferente, eso es natural... ...por algo existe la especie humana... ...por, por la diferencias, si no, si fuéramos todos iguales... ...hubiéramos claro. desaparecido en la sí. competencia... ...de la evolución... Um, ...y eso está bien, eh, pero... A, ve, eh, lo, ...a veces hay componentes culturales... ...y... Eh, ...hoy en día, hay... hay ...por ejemplo, dentro de aquellos que se dedican... ...al estudio, como son los universitarios... ...los jóvenes... Sí, siempre hay un porcentaje de, de obsesivos, de estudiantes, etcétera. Pero hay, yo veo, noto un, una creciente mayoría de aquellos que les cuesta sintetizar... Um, por ejemplo leer bueno de hecho nadie se lee 200 300 páginas como sí, eh, hacíamos antes hasta sí, por, por claro. placer sí no? ahora ya es como una tortura sí, sí. Y, y y si, si y se si lo hacen eh, les cuesta sintetizar hay un, un tema de fragmentación y eso eh, procede de la cultura eh, antes por ejemplo en, en, en nuestras generaciones del de, del cine y luego sobre todo de la televisión eh, comenzó esa, esa esa dinámica cultural mental neurológica de la fragmentación cada 10-15 minutos necesitábamos que venga una publicidad sí, <ríe> eh, y, sí. y, y luego eso se fue reduciendo hasta eh, extremos por ejemplo ahí en mosca entre araña yo analizaba uno de los de los estudios que que han eh, calculado estadísticamente que en redes sociales, el, el, allá en los años, los primeros 10 años del, de este siglo, uh -huh. el, la, el, el lapso de concentración eh, se había eh, reducido a, a menos de 8 segundos en promedio. Y que ese es el, es el lapso de concentración de un, de un pez dorado. Eh, entonces ya cabeza de pescado. Los chilenos sí. dicen cabeza de pescado al que no piensa, el que sí, no... O, o los peruanos de, de, de Así ah, claro, de de cabeza de chorrito. Pero sí. sí ahora de pescado somos. Claro claro. Eh, y hasta necesitamos y, y nosotros que estamos eh, que crecimos en, a caballo de las dos culturas, la, la claro. libresca. Eh, que es más eh, profunda en el sentido de concentración, de concepto más mm. más eh, unita uniforme y también eh, nos criamos o nos desarrollamos en muchos aspectos profesionales etcétera, en la era de la de digital o de internet mm. más o menos tenemos idea de los dos mundos las nuevas generaciones no tienen mucha idea claro. de, de, de, del otro mundo eh, y está bien cambiar uh, pero no seamos ingenuos se cambia y se gana y se pierde y hay algunas cosas que se han perdido Ahora, ¿qué, qué, eh, ¿quién ha ganado entonces todo ese proceso? <risa> Aqu aquellos que comercializaron, por eso la comercialización de la existencia. Es decir, toda aquella. Que lo que está nombrando son títulos de libros que ha escrito Jorge McFood. ¿eh? Eh, es, es, después lo vamos a mencionar. Sí. Pero eh, viene tú, a, pero... a colación a, a tu comentario. Sí, sí. El, el, um, la, la comercialización, eh, que especialmente eh, comienza con el capitalismo en el siglo XVI, XVII, se radicaliza. Um, eh, especialmente en el, en el siglo XX lo que ha hecho es explotar lo que eh, en eh, etapas anteriores eran fortalezas eh, y hay un ejemplo que he puesto muy simple, muy visual en la, en la era de las cavernas en Europa o en la era de las sabanas en África el, el encontrar azúcar era algo muy raro y encontrar grasa era algo muy raro era de animal porque era, costaba hay ah. distintas técnicas de caza, etcétera. entonces cuando encontrabas, lo comías debías comerlo desesperadamente pero era un tema de sobrevivencia encontrabas ah. miel la comías, uh -huh. porque no había miel todo el año y así sucesivamente entonces eso eran eh, eh, fortalezas para sobre, que la especie sobreviva ahora, ¿qué pasa cuando el azúcar y la grasa se, industrializa, se industrializan y hay un exceso de azúcar y grasa? bueno, aparece McDonald's y McDonald's eh, pone todo eso sal, azúcar, grasa Coca-Cola, azúcar, la peor azúcar que puedes encontrar, sí. es un veneno. Eh, la, la carne no es, no es carne. Eh. El pan, como tenía un amigo en los años 90 acá en Uruguay que le hacía pan a McDonald's y, y me decía, le digo, Está, bueno, estás contento, estás prosperando en tu panadería. Me decía, sí, pero tengo un, un problema, que no me siento bien poniéndole yeso al pan. <risa> eh, bueno, eh, a, a, había a, eh, habían varias cosas y todavía ahí existe la, la comida eh, ultra procesada. Por lo que quiero decir que el, el, la comercial, comercialización explotó esa lo que era una fortaleza, el, el, se convirtió en una debilidad para la salud. Bueno, lo mismo ocurre con el tema de las, eh, información. Claro. la información. Nosotros so hemos sobrevivido como especie a prestando la atención a lo, a lo negativo. porque de eso dependían la sobrevivencia la familia, del clan, del, del grupo uh -huh. si le prestamos atención a lo positivo está claro. bien pero nuestra existencia claro. no dependía claro. de eso, entonces es neuro, eh, neuronal, está es ancestral ahora qué pasa el, el cuando se comercializa eso, se potencia se potencia uh -huh. no solo en la, la era tradicional de los medios en los años 50 hasta los sí. 90, sino que se, se um, radicaliza con las eh, redes sociales, tanto que existen, todo el mundo lo sabe, pero desde hace más o menos 15 años o más, eh, ingeniero especializado en, en ver cómo se atrapa al usuario pre eh, vendiéndole, presentándole negatividad ¿sí? y un, un ejemplo clásico también que he puesto y termino aquí porque si no me extiendo con este tema, <risa> podía estar ahora, pero eh, eh, si a veces le di eh, digo eh, cuando vamos en autopista eh, y, y vemos un accidente lo más racional que tiene que, que que podemos hacer es concentrarnos en nuestra línea, en nuestro carril, evitar eh, tener otro accidente con el que viene al costado. ¿Pero qué es lo que hacemos? Todos, 100%. Vamos, miramos la, la tragedia. Eh, ¿Por qué? Porque es ancestral. Necesitamos estar atentos claro. a algo negativo. Eso está, es, es parte de nuestra naturaleza. Entonces no podemos borrarla de nuestra existencia. Ahora, Está bien, tenemos una raz razón que dice, bueno, vimos la tragedia horrible, a veces nos queda impactado la imagen, pero bueno, nos concentramos y seguimos, a la parte racional. Ahora, el, el, el, el gran capital no le interesa, concéntrate y sigue, eh, razona que hay algo mal o, o hacia dónde tienes que ir. Lo que le interesa es atraparte eh, explotando tu debilidad, ya sea eh, a través del... De, de lo sexual uh -huh. una canción sí, eh, sí, que haga millones claro. de dólares sin sexo no hay, no ¿sí? claro, claro. existe eh, entonces a través de lo ya no sensual sino hasta sexual porque la sensual. sensualidad el erotismo es algo natural y positivo sí, de, sí, de, sí. De, del ser humano pero pero la la explotación de, de esos puntos claves del miedo el deseo Eh, es, es parte de, de, de una cultura capitalista emociones, y es, las emociones eh, más primitivas digamos sí, sí, no es que estamos leyendo Dostoyevski y claro. hay una gama de, de sí. compleja de emociones de emociones que uno re, reflexiona claro. emocionalmente sí. de, de por qué el, el tipo mató a la anciana etcétera uh -huh. y además lo siente eh, no es algo muy básico muy primitivo sí. y ahí y luego se transforma en política claro. como la que tenemos en Argentina eh, como caso paradigmático el porque, caso porque sí, hay en sí. todos lados uh -huh. sí sí sí ahora lo que vos decías eh, cuando empezabas, ¿no? El tema de la ansiedad y, y de un montón de cosas que nosotros las escuchamos mucho mencionar ahora como temas de salud mental. Mm. Y se busca cómo tener mejor acceso a los medicamentos, cómo que haya más mm. psiquiatras, que te den el mm. número más temprano. Pero no se ve la raíz de eso también. Habrá temas que vienen con uno, ¿no? Sí. De su naturaleza. Mm. Pero también... el funcionamiento de la sociedad hace mm. que se potencie, por ejemplo, la ansiedad. Sí, sí, sin duda. Es, es combinación de las dos cosas. Exacto. Es, es, es como decía Francis de Wall, eh, un profesor de, holandés que eh, enseña en Emory University en Georgia, eh, que es lo que, eh, y que además es un especialista en monos. Eh, en, ¿Qué es lo que potencia? ¿Qué es lo que produce el, el, el sonido del tambor, el tambor o el tamborilero? Bueno, los dos. Claro. Es decir, la naturaleza y la cultura. Sí. Ah, eh, y claro, y en ese caso, eh, también, especialmente creo que eso surge en gran medida en Estados Unidos. Eh, por un lado, eh, celebramos la diversidad, pero si se fijan en, en los sistemas de educación y psiquiátrico, lo que se castiga es, es la diversidad. Sí. Es decir, si alguien, alguien es distinto, ah, está bien, porque es distinto, bueno, fantástico. Sí, pero le vamos a darle una medicina porque no... Porque, y está bien, yo no estoy en contra de eso porque en algunos casos es necesario para, para ponerlo en funcionamiento en una X sociedad. Y que la sociedad que dice, bueno, que tienes que pasar esta, este año lectivo, que tienes que hacer esto, aquello y esto. Es más, en Estados Unidos, si el niño de dos o tres años no, no habla 200, 300 palabras, ya pasa a una categoría tal, luego eh, hay que llevarlo tal. Es decir, eh, se celebra la, la diversidad al mismo tiempo que se la intenta suprimir. es decir, si no entras en el estándar estás enfermo sí. y sos un enfermo psiquiátrico y, y yo creo que las dos cosas, todos tenemos problemas por ejemplo, cuando éramos chicos Eh, yo estoy seguro que, que hay, como todo el mundo tenemos algo claro, no, claro nada más que no ha sido diagnosticado sí. Esa, eh, y en nuestra época es, decía, ah pero el, eh, Jorge se, a, sol, sol, sabe por ejemplo tal examen y, y, y estudió y se olvidó que tenía examen ese día, ah porque es un genio no, no es que es un genio, probablemente tenía déficit de atención a, ahora a los pobres muchachos no se le dice es un genio, no, pues, es, tienen un problema sí, hay, hay que problema. ponerle ahora eh, Jorge, a toda esta realidad que estás describiendo suma el, el último tiempo de la famosa inteligencia artificial, ¿no? Sí, bueno, esa es otra otra historia. Ay, ay, y, ay. Y, y yo tengo eh, más allá de lo que tanto se habla de la inteligencia artificial, que yo la, el año paso, hace casi dos años, bolé, sí, sí, casi dos años puse eh, a ChatGPT en eh, aquí eh, tomar uno de mis exámenes de International Studies y pasó, pero, pero eh, Pasó con un 80 en bastante bien, sí. uh, pero eh, sus respuestas estaban llenas de, de eh, prejuicios, Ajá. prejuicios raciales, claro. prejuicios eurocéntricos. Incluso, por ejemplo, claro, es cierto que todo eso tiene cierto eh, eh, progreso porque se a, a, alimenta, ¿no? um, y incluso mi hijo desarrolla su propio sistema, pero eh, el. el, el está lleno está alimentado que ocurrió también lo puse en el libro en, en ese último libro eh, el caso de, eh, de una bot en 2016 qué es una bot bot es, es que es como un robot bot, bot viene de robot ¿no? eh, que eh, es capaz de dialogar eh, por ejemplo a través de un chat eso ahora es muy típico chateas con alguien que es un robot eso. sí y, y de hecho la mayoría de gente dis discutimos con, bo con bots claro. la mayoría son son eh, artificiales Eh, y además se nota, y yo lo, lo he notado en el caso de a, la elección argentina, y les dije, te, mira, hay una, hay una empresa, una empresa que hay, varias empresas que conocemos, pero acá hay un claro, claro, in, inversión en bots. ¿Por qué? Los bots es, son monotemáticos. Eh, no, no, no te discuten de fútbol y de política o, y, o de arte. No, te discute o de sí. fútbol o de política o de arte. Son bastante monotemáticos y además son repetitivos y además son, eh, tienen un, un patrón que incluso uno que, que no está en esas esa áreas eh, lo detecta. Y, en, y el caso Milley era muy obvio en Twitter, en, en ah. varios lados, eh, en, en los comentarios de YouTube, etcétera. Era una inundación. Incluso yo tengo un canal que ponía algunos eh, pequeños fragmentos históricos que me interesaban y veía eh, los comentarios que la mayoría no lo, lo, los descartaban, no pero no, tampoco me dijo eso pero los veía claro. como una frecuencia de temporal muy clara y eran mil dos mil eh, y alguien puede decir ah tengo dos mil comentarios en el último video pero veías y era eran bots huh. no te decían gran bot pero veías mono temático cada x tiempo sí, sí. es decir había un patrón muy, muy claro um, eh, y, y, y, y en ese caso en el 2016, eh, Microsoft eh, sacó eh, Tay Una bot eh, que dialogaba en chat con los. Eh, en Twitter también y en otras eh, redes. Esa es otra característica. Que generalmente no tienen varias eh, redes y si tienen varias redes tienen el mismo nombre, por ejemplo. Claro. claro. Eh, ahora, eh, esa eh, Duro nació con 19 años y vivió 6 eh, meses o menos. ¿Por qué? Porque comenzó a dialogar con, con el público y la gente. este es otro tema que hablamos ayer hablamos, estábamos en el café brasilero, de, de Galeano con un conocido, y justamente mencionaba eso, que, que antes eh, tenías un diálogo con una persona, la tenías enfrente eh, tenía una posición política ideológica, cultural, muy distinta a la tuya, y tenías que respetarlo no tenía más remedio era un ser humano que estaba ahí enfrente, tenías que tener cierta civilidad entonces Todo eso se perdió con la, claro. la distancia de los medios. Entonces, entonces ¿cuál es eh, como eh, la, nuestro posteo, por ejemplo? No, no tiene el efecto que puede tener el, el diálogo entre nosotros ahora, porque yo veo tu reacción en claro. la cara, eh, te gusta, no te gusta, pero claro. me respetas, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos? Para magnificar ese efecto, insultamos. Y tampoco el insulto es suficiente. ¿eh? ¿Cuál es el segundo paso? Voy a votar a alguien que, que le rompa, el como decía un claro. argentino, a todo el mundo sí, sí, y, sí. y voto a alguien que dice que va a romper todo. Que, que es otro, otro, otro tema que, que ha estado discutiendo un, un comité del, de, del Frente Amplio en Estados Unidos y no, no, a veces nos hemos reunido virtualmente. Um, Eh, yo no participo en ningún partido, pero me gusta claro. eh, eh, conocer y participar. Eh, la izquierda se ha vuelto muy... Alguien puede considerarlo un, un exabruto, pero sin, sin hacer diferencia de género, eh, creo que se ha convertido muy virginal. Uh -huh. Tiene miedo de, de ofender. Y justamente en esa cultura que estamos hablando de querer tener un impacto inmediato, tenemos a personas eh, un partido políticamente correcto, uh -huh. que, que es razonable, pero los votantes quieren alguien que rompa todo. Sí, eh, claro. Es decir, no vamos a, a, a potenciar eso porque estamos en desacuerdo. Rompan todo sí. y esa es la solución, porque no es la solución. Sí, sí, sí, sí. Pero, eh, pero tenga, que confronte, que sea vo diferente. Vol vol volvamos a la épica de la claro, izquierda, claro. que decía, eh, esto es lo que pensamos. Sí. Y, y Es más, yo en mi clase, si, si hay algo que sé que, que todo el mundo se va a eh, escandalizar porque le digo, pues lo digo. Y muchas veces eso que, que, que parece absurdo, Una, de, algo que todos creen que es una democracia, bueno, di, di que es una dictadura. Vamos a ver qué, qué pasa. al final de, de la discusión, te das cuenta que no era una democracia, <risa> era una dictadura claro. entonces, eh, lo, eh, lo que le falta a la izquierda es, es una agresividad intelectual en el sentido de, vamos a eh, proponer, no eh, ser agresivos personalmente, uh -huh. sino agresivos intelectualmente, <risa> eso la izquierda la ha perdido lo tenía en los 60, eh, en los 70 y mucho. no era eh. una pose no era una pose, no, no, claro. no era una pose porque era además real. muchos lo pagaron con la vida, ¿no? exactamente eh, estaba en una situación peor que nosotros Exactamente. pero pero sí que, incluso en Estados Unidos uh -huh. eh, aquella gente se eh, fue Asesinada, pero decían, Malcolm X decía clar, clarísimo, acá tenemos negro de la casa y negro del campo. Yo soy un negro del campo, pero el negro de la casa es el que cuida los intereses del patrón. Y, y lo, lo decía directamente. Hoy no tenemos eso. No. pues está todo políticamente correcto. Entonces nadie, nadie expresa. Y ves ideas jóvenes radicales. con la camiseta que se pone en la cara de Malcolm X, como decís eh, vos, y cada... de otros. Mm. Creo que lo que saben mm. es que ese rompe. por eso le gusta porque rompe. Claro, pero pero pero es un tipo eh, con ideas muy sofisticadas. Exacto. Aunque luego lo demonizaron como radical, etcétera, pero pero si si si vas ves sus discursos, lees su, eh, sus sus sí. posiciones. incluso eh, en, el, en los años principios de los 60 cuando se reúne en el, en el hotel de Harlem con, con Fidel Castro eh, que no tiene miedo de decirlo, es el, el primer blanco que, que, que me respeta lo, lo dice. y después sí. Kennedy iba a hacer un discursito en la calle, que era candidato porque vio que la gente se, estaba eh, ahí, claro sí, sí, porque lo habían corrido de, de, de, del, del Midtown a lo, la de, uh -huh. delegación de Cubana es un, toda una historia larga ¿no? Eh, eh, y además apoyaba al a Mandel y toda esa otra gente. Eh, pero lo que quiero decir es que la izquierda ha perdido eh, mucho esa, eh, esa valentía sí. y se ha, eh, como el clásico ejemplo del PSOE en España, uh -huh. es, es una, eh, Fidel, eh, Fidel, no eh, Felipe González uh -huh. un, es una vergüenza eh, en muchos aspectos. Te, yo respeto, todas las, excepto los nazis, los fascistas, respeto uh -huh. todas las posiciones políticas y, y tengo amigos de todos lados. pero en algunos casos es, es, es haberse vendido al mejor postor sí, es, es sí, muy sí. vergonzoso y, y no tenemos una izquierda eh, que se anime a eh, decir eh, ideas eh, más radicales en un sentido de no tener miedo a ofender porque no es una ofensa personal no es un insulto es es una es no salirse del corral como está como la decisión de no salirse del corral no quedar todos Dentro sí. de una misma... que somos un poco más humanos, mm. pero no, que somos diferentes. El sí. planteo es diferente. Somos diferentes, pero además, el, el, el, volviendo al tema de la cultura, y, hablamos, y cierro con lo de, de, de, de, de, de Taylor, de Microsoft, que la, la cerraron. Ella eh, la, la, la mataron virtualmente porque se había cometido de las peores racistas. <ríe> ¿Por qué eso? Porque la gente en esa distancia, el, lo primero que quería golpear era con qué es lo que golpea, un insulto racista, sexista, homófobo, eh, etcétera. Entonces, eh, todos aquellos progresos que se comenzaron a hacer de los 60, eh, liberación de la mujer, el feminismo, la liberación de las colonias, el neocolonialismo, um, los, las minorías, los derechos, somos todos iguales, señores, ¿hasta cuándo tenemos que repetirlo? Todo eso se ha ido, eh, no totalmente, pero se ha ido, hemos retrocedido por esa necesidad de resolver las cosas a, a eh, con insultos han vuelto la, insultos raciales sexuales eh, de género etcétera hasta el punto de que aquellos que reclaman derechos pasan a ser eh, como la edad media eh, demonios que quieren eh, Eh, hacerte perder el paraíso sí sí, eh, sí, sí. pero bueno que eh, es es tú tu, son tus creencias que deja a los demás tranquilos que y se los sus castiga derechos. ejemplarmente se los pone allí para poder sí, sí. que todos le puedan tirar con algo ¿no? exacto o que, lo, que los gays están tratando de convertirnos a todos gays eh, sí, y a nuestros sí, hijos sí. no se, sí. no están tratando nada simplemente quieren sí. sus derechos um, en fin es, es muy interesante esto nosotros tenemos que hacer una pausa sí porque esto es apasionante sí, sí. y estamos hablando de la formación del pensamiento también, cómo llegar, cómo tener un pensamiento crítico en medio de este panorama que vos decías, ¿no? Cómo tener pensamiento crítico. Pero ahora después de la pausa seguimos escuchando al profesor Jorge McFood, que es uruguayo, vive en Estados Unidos hace muchos años y que está ayudando a a, a que se nos muevan las neuronas, ¿no? <risa> que es la idea. Nunca. el recuerdo que tengo en Tacuarembó. Tu forma es de un corazón ardiente que late cuando el pueblo está con vos. Donde el gaucho te demuestra su destreza, Uruguay está aquí en Tacuarembó. Y nos dice la operadora que esta canción que puso no la puso porque sí, porque es de Tacuarembó. <risa> sí. La puso sabiendo que nuestro entrevistado de Tacuarembó que va a ir a Tacuarembó ahora y es el dúo Urundai. Se llama Atacuarembó la canción. Ajá, y la patria Gaucha. Y el autor es Hugo Eduardo Rodríguez Martínez. Ajá. Así que está con todos los detalles. Muy bien. Y acá Cecilia dice: saludo al entrevistado. Escuchando de a pedazos, muy interesante. Se han cambiado los hábitos alimenticios a tal extremo que se cambió la cultura de consumo. Hay jóvenes que no han probado comida casera, fresca. Ya no tienen referencia. Solo conocen fast food, snacks. jugos y bebidas artificiales, o sea, paladar anulado por exceso de sal y azúcar. Esa comida es adictiva, quita energía, combinada con exceso de tecnología y mal descanso, los convierte en candidatos ideales mm. a los medicamentos para poder dormir. La así, depresión, es etc. Sí, eso está muy bien estudiado, y es verdad, sí. Es así. Bueno, eh, en esto que nosotros queremos hablar de tantas cosas, con Más Food, Teniendo en cuenta que venís de Estados Unidos, uno lo lógico sería, fríamente diría, vamos a ver cómo viene la campaña electoral, lo que está pasando, y Biden, y Trump, y el juicio. Pero también queremos saber sobre este fenómeno que se ha abierto en Estados Unidos, de, en las universidades, uh -huh. los estudiantes siendo solidarios con Palestina y llegando a desarrollarse. Esto no fue una cosa de un día. Se ha desarrollado un movimiento uh -huh. ¿no? que ha tocado a muchas universidades. En el resto del mundo, en muchos países también. Pero, ¿cómo es esto en Estados Unidos? Empezamos por los, los estudiantes. Yo digo, ¿no? Bien. Um, sí creo que el, la semana pasada, el, Página 12 publicó justamente un resumen de lo que pienso sobre ese tema. Y, y lo conectaba al final con <coughs> la experiencia de... que recién comentabas, de, de participar un poco más. Eh, yo soy un poco anti, antisocial en el sentido, como todo escritor, <ríe> eh, me, me siento eh, con, eh, cómodo cuando eh, estoy un poco aislado, y claro. eh, eh, empezar a procesar. Uh -huh. Y eso lleva a una cierta antisocialidad, eh, sociabilidad. No, no soy de fiesta, ese tipo de cosas. Pero eh, absolutamente reconozco la necesidad de eh, volver a, a la, la, la asamblea, al, a, aunque sea virtual. Eh, y, y, y incluso en mi universidad veo eh, que la, el aspecto que podemos hablar de democracia se produce en ese tipo de asamblea eh, a, a pesar de que eh, en alguna parte está organizada más eh, de una forma dictatorial eso ya lo, lo podemos explicar uh, pero cuando la gente comienza a discutir eh, más eh, directamente pero además comienza a sentir que pertenece a un grupo y sentir de que alguien lo puede escuchar Y que lo que dice puede ser considerado por otro grupo, un comité o lo que sea. Hay un sentido de pertenencia. Eso es lo que se ha perdido totalmente. Pero fue una pérdida estratégica, que es lo que se llama la desmovilización. Si los de abajo están desmovilizados, los de arriba claro. han logrado la división. Y la nulidad de ese gran poder absoluto, no absoluto, pero enorme, de un pueblo que estamos hablando de... Un a veces de un 90 99 de la población de que es trabajadora o, o, o no vive de capitales ¿eh? un capitalista alguien que vive de capitales ¿eh? eh, si una persona tiene su mayor capital es su casa ya no es capitalista es un eh, o trabajador o o, o, o o capitalista no es ah, entonces eso es algunos aspectos ahora volviendo al tema de los estudiantes el, el los estudiantes en Estados Unidos tienen una tradición de eh, protesta y organización Eh, eh, recuerden, lo, todos saben, cuando protestaban contra la guerra de Vietnam claro. Fue una represión violenta eh, Profesores participaron, pero eh, la, la masa eh, más influyente fue de los estudiantes Por el número y además que eran jóvenes uh, y, y lograron, algunos se quejan de que ah, perdimos la guerra Porque porque no nos dieron eh, los recursos necesarios Eso totalmente falso, que pues, fueron inundación de recursos Y además, incluso Lyndon Johnson eh, dio otra inundación en los medios para apoyar la guerra, etcétera. Hubo toda una, eh, eh, una prédica pro-guerra y en, los estudiantes se opusieron a eso de una forma muy muy eh, de, orga, eh, decidida y organizada. Y luego eh, hubo mu muchos otros momentos, por ejemplo, en la, eh, cuando se opusieron a, al, al, al apartheid de, de Sudáfrica claro. en los años 80 y, fueron, y tuvi tuvieron una... Un efecto concreto y específico, a pesar de que muchas veces incluso criticamos a los jóvenes por esto o aquello, pero eran jóvenes y son jóvenes en, en, cuando se organizan bien informados y se, se informa mucho más cuando están organizados. Eh, eso es un efecto eh, interesante. Entonces, en, en el caso de, de los 80, lograron que las grandes universidades eh, desinvirtieran en negocios del apartheid. Hay eh, toda una historia, pero lo que llaman endowment, que, es el, que estamos hablando de, de miles y miles de millones de dólares que las universidades tienen como recurso para invertir y además le invierten. Uh -huh. y, y eso, como lo, la jubilación o cualquier dinero eh, acumulado, se debe invertir si no se pierde. ¿no? Eh, y es entonces los estudiantes lograron desinvertir en, en, en esas tipo por razones éticas. morales y eh, llevarla a otro tipo de, de inversión. Lo mismo ocurrió eh, hace 15 años más o menos eh, con las industrias fósiles, con las cárceles privadas eh, eh, incluso con el tema de Medio Oriente. Los estudiantes eh, eh, se organizaron y lograron ciertas desinversiones en, en este caso también lograron desinversiones. Hay varias universidades que decidieron negociar con lo, los estudiantes uh, ahora Eh, ¿Por qué ocurre esto? Eh, porque ellos están, eh, entiendo yo, en, una, en un momento de transición. Están en un momento en el que adquirieron cierta eh, conciencia global, eh, conocimiento que ellos eh, consideran que fue nuevo, porque eso es la educación. Si, si vos pasas por una educación y no cambiaste, no, no te educaste. Ah, claro. decir, simplemente juntaste, como dicen allá, municiones para claro, apoyar tu posición. Pero muchos muchos estudiantes cambian y eso se ve claramente cuando se hacen estadísticas. Los más jóvenes tienen un concepto global bastante distinto a los que ya están por salir. Y claro, son molestan los que están en el poder y les llaman lavado de cerebro. ¿no? Uh, en, eh, claro, o sea, los más jóvenes están distintos a los que están por salir Tienen una, una opinión eh, eh, eh, social eh, global distinta ¿En qué en sentido? Tendencia. Sí. Eh, pues, por ejemplo, el, el, si entran en, en una perspectiva provinciana De que somos los número uno, que los de, lo demás tiene que aceptar Porque nosotros somos los exitosos, etcétera al, al, Después de cuatro años esa idea es, Se es, le fue, eh, es, cae como ridícula Eh, pues apenas eh, analizas la historia, apenas analizas la geografía o otros países, u otra posibilidad y y te, intentas ponerte, porque el, el, el, la actitud moral es, es básicamente ponerse en zapato o en el lugar de los demás. Sí. Cuando te pones en el lugar de los demás, eh, te, estás razonando moralmente. Es ¿Y decir, eso lo logra la universidad? Bueno, yo diría que hace, un, hace un, una diferencia. Uh -huh. no, no podemos hablar del logro claro. porque eh, una, un individuo es tan... una universidad, están en una cultura, están en una familia, uh -huh. etcétera etc. No, no. Además, nuestro interés no es cambiar para que opinen como nosotros, pero sí hacerlo reflexionar. Una vez que, eh, con método socrático, uh -huh. eh, se comienzan a abrir uh -huh. preguntas, eh, la respuesta eh, eh, o ciertas verdad, verdades fosilizadas se, se tambalean y se desaparecen. Eh, y esa es la el, el, el fin de la la el cuestionamiento si cuestionas algo y, y persiste bueno todavía es verdad si lo cuestionas y te das sí. cuenta que no no no sostiene um, sus pues bases es que digo, el, el el estudiante eh, una vez que culmina la universidad se prepara y va contra los propios intereses de Estados Unidos Bueno, pero ahí está el tema. ¿Cuáles son los intereses de Estados Unidos? Uh -huh. eh, el, el, el, la narrativa patriotística o patriotera o uh -huh. chuvinista o chinchonista eh, dice, eh, ¿cuál es el, el, el interés de Estados Unidos? Es, eh, te, vamos a una guerra y tenemos que ganarla. Eso es un interés militarista. Primer punto, eh, un país no es un ejército, un país no es una secta religiosa, un país no es un club deportivo. Un país es algo, por pequeño que sea como Uruguay, es, algo está, es una comunidad de, diversa de, de ideologías, de eh, credos, de formas de ser, de sentir, etcétera. Eso es un país, un país secular. Ahora, si un país fascista es aquel que dice, no, si no pensás como nosotros, te vas. Que, que hay muchos que piensan así, Son, es una mentalidad fascista, en el caso de la dictadura brasileña, ¿te recuerdan a Brasil ame o, o es de -o? Sí. decir love it, uh -huh. o, en Estados Unidos, love it ou leave it amelo uh -huh. eh, o déjelo pero ¿quién, a, a quién de qué estamos hablando cuál es el Estados Unidos, cuál es la Argentina real, no existe es una construcción diversa ahora, si yo estoy en el poder y, y te es un poder fascista voy a, eh, voy a empezar a demonizar todo aquel que eh, piensa diferente a mis intereses Como político, pero eso de político es casi un detalle, como eh, clase social, que realmente es el 0,01% en Estados Unidos, que tiene el, casi todo el capital de, del país y del resto del mundo, incluso varias veces más dinero que toda el, la economía de Estados Unidos. Entonces esos son los dueños, eh, por eso yo digo que es una democracia totalmente de cartón en ese aspecto. Entonces eh, cuando decimos contra Estados Unidos, pero contra, eh, ¿Michael X estaba contra Estados Unidos ¿O Estaba a favor de Estados Unidos. Ah. El Cucu Clan, que se dicen los patriotas, estaban contra Estados Unidos. Claro. Muchas veces yo les he dicho, pero en el sur bandean la, la. ¿Reconocen la bandera confederada? Sí. Y la, o la de Gatzen, de la víbora, esa que parece un estiércol, sí. un fondo amarillo, que la usan mucho Milei y, y Bolsonaro, etc. Uh, el, la, la, el, la, bandera, la confederación, que tanto dicen que son los patriotas de Estados Unidos, fue el, la única organización. el único momento en lo que se llama hoy Estados Unidos que estuvo a un pelo de destruir ese país como era. Incluso Europa le interesaba porque así lo dividían a, a la ah, potencia no. naciente que le había quitado a México la, la, la mitad. Entonces, lo que se llaman patriotas. Eh, son lo, los sí, únicos sí. que fu fueron a destruir lo que se, ahora se considera el país. Entonces hay que tener mucho cuidado y no dejarse secuestrar. Es decir, eh, ¿opinas esto estás contra Estados, Estados Unidos? ¿Qué es Estados Unidos? El pueblo, los, los políticos, el, el interés corporativo, ¿qué es? No es nada. Eso es todo junto. Ahora tenemos que hablar de poder. ¿Están contra el poder? Sí, claro. Eh, que una vez que se entiende cómo funciona el poder, mucho va a estar contra ese poder. Es lo mismo que durante la esclavitud. Eh, eh, de hecho, los que criticaban la esclavitud se decían antipatriota, anticristiano y contra la civilización, pero no solamente eso. De, los, los políticos, en la frontera salvaje puse varios ejemplos, los mismos políticos en el parlamento, eh, y están las transcripciones, es decir, que no es una opinión, es un, un hecho, decían eh, lo que nosotros queremos es expandir el, el, eh, la bendición de la esclavitud, porque la esclavitud es eh, la mejor forma de expandir la civilización, la libertad y la democracia. ¿Qué ha cambiado hoy en día? P poco, es decir eh, eh, nosotros estamos en el poder, esclavizamos al resto de distintas maneras, porque además las instituciones de la esclavitud se convirtieron en los bancos con continuaron siendo los bancos sí. y las grandes corporaciones, que muchos presidentes se quejaron, ¿eh? Eh, y luego un siglo después él, se convirtió en la industria militar-industrial y otras corporaciones, eh, ahora es BlackRock, etcétera, son, que dominan todo eh, ¿qué, ¿Qué es Estados Unidos? ¿Eso Estados Unidos? Ahora, si uno es, está criticando eso, está... ¿Atacando a Estados Unidos o le está haciendo un favor a Estados Unidos? ¿Qué es Estados Unidos? Es decir, bueno, si, si Yo como lo veo es, si estás eh, tra de, eh, tratando de razonar en beneficio de la población común, no estás contra Estados Unidos, estás haciendo un favor. Pero si te, el que está en el poder te va a pintar a ti como antipatriota, como anti estadounidense. Es muy difícil encontrar a alguien que diga anti-argentino, anti-uruguayo. Pero uno piensa, estos ah. estudiantes que tienen estas acciones pro-Palestina, mm. eh, con el futuro pueden llegar a determinados cargos en Estados Unidos. Sí. Y uno ahí piensa, bueno, quizás esa puede ser en parte la esperanza de un cambio de rumbo. Es del lo país. Que, bueno, es lo, es lo que pasó en los años 70. En los años 70 el, el Congreso estadounidense eh, reflejó todo ese, ese, eh, ese conflicto antiguerra. El de los 60 el, el, el parlamento más eh, ideológicamente hablando a la izquierda fue el de los 70, uh -huh. eh, ahí apareció la comisión Church eh, del Senado la comisión Pike de, de la Cámara de Representantes que investigaron la CIA y expusieron no solamente los golpes de Estado en América Latina sino la manipulación de la prensa a través de eh, por ejemplo editorial que todavía continúa pero de una forma más sofisticada ellos directamente lo, lo primero lo, lo, lo expusieron los senadores y la comisión del, del senado eh, y luego pasaron algunas aprobaron algunas leyes para regular eso después vamos a ver que que, sí. que, que se saltearon eso pero eh, pero sí que hubo una, una, una gran trans, mayor transparencia en esa época y eso que se quedaron cortos sí. pero fue importante El, eh, los planes para matar a líderes en África Lumumba Umba, por ejemplo, eh, Fidel Castro 635 veces, y así seguiríamos en Guatemala, en todos los países de América Latina. Todas manipulaciones, primero la prensa y luego eh, a través de, de dinero puesto a, a los ejércitos nacionales que luchaban contra la indiferencia extranjera clásica, un discurso que aprendían en la en School of the America y, y, la, y la repetían acá y convencido como, como religioso. Eh, y, y, y a, no solamente se convencieron a ellos mismos sino que eh, educaban como fue el caso de Pinochet que eh, también dio clases en, en, eh, en la escuela militar de, en, en Chile etcétera, educaban a las nuevas generaciones que eran los defensores de la patria del honor y contra la injerencia extranjera es decir, totalmente to todo lo contrario que, que estaban haciendo eh, bueno, en los años 70 com esas comisiones del Senado eh, eh, tuvieron ese efecto de una mayor transparencia Jimmy Carter, Carter fue uno de los eh, Yo diría que uno de los mejores presidentes eh, de un punto de vista ético, a pesar de que podemos criticarle muchas cosas. Uh, pero intentó llevar una política, eh, cambiar la política de, de, de seguridad nacional por la de, de derechos humanos. Ronald Reagan destrozó todo eso, obviamente, y re revirtió todos esos, esos cambios. El recorte de, del presupuesto militar. El, el Carter y sus embajadores intentaron hacer eso. Eh, incluso fueron totalmente... destrozados en su eh, trabajo diplomático por Henry Kissinger en, en Argentina, en Chile, etcétera, Y los mismos embajadores de Carter se, se quejaban de eso. Es decir, para ir a tu pregunta, tuvo un efecto clarísimo pero ¿qué pasa? La, la, la reacción de los um, neocons o neoconservadores empezaron a organizarse porque tienen mucho dinero lo tuvieron y lo siguen teniendo estaba el, el CPAC que era una especie de internacional bueno ahora es internacional prensa en esa época era nacional eh, fascista de, de grupos de derecha que se llaman democráticos um, eh, eh, hubo eh, muchos lobbies el, el de las armas, de la, del rifle eh, prácticamente explotó durante los 70 y 80 eh, ¿cómo reacciona a esa nueva eh, realidad estadounidense en los 70? ahora eh, yo creo que sí que va a haber un cambio, de hecho el chilstein eh, se supone que es una es una candidata que está creciendo mucho como tercera o cuarta opción no no va a llegar a obviamente a la casa blanca pero es lo más diferente que veo eh, y, su, y supuestamente iba a tener una entrevista con ella ahora en junio pero uh -huh. yo, pero le digo ella puede en junio yo no puedo yo me voy claro. a a to claro. casi todo el mes a Uruguay pero probablemente la tengamos en, en Octubre, por ahí. Eh, y que ella es eh, judía, pro-palestina, eh, abiertamente eh, contra los grupos de lobbies eh, eh, como la IPAC, etc. Ahí está. Eh, eh, creo que eh, no solamente. que, Bueno, ella estaba ahí, pero a, está recibiendo una, un gran apoyo debido a esa, toda esa movilización, esa militancia. Eh, recordemos que la militancia es fundamental en, en, en los movimientos sociales, no solamente en. Bueno, todo es política, pero digo, no en política partidaria necesariamente, sino en política social. Eh, si no hay militancia, no, no hay. Y, y lo que hacen los estudiantes es una militancia, en el sentido de, tenemos una cierta discrepancia y no, acá no terminan las palabras. Eh, vamos a vamos a hacer algo para, para llegar a la conciencia nacional. Y lo, lo han logrado. Sí. en gran medida, eso se ha esparcido a Europa incluso en parte a México en, algunas en, esta, en América del Sur um, y, y la paradoja está que se produce en un país eh, que es eh, conocido por su ignorancia geopolítica de, de, su, de su población la, esa población que no tiene mucha idea o que está educada evangelizada Repito, no, en septiembre. Sí, sí, sí. Es religioso también, pero me refiero al sentido, al sentido político. Uh, reacciona naturalmente en contra de eso. Y, y si vemos las eh, estadísticas, claramente vamos a ver que el baby, eh, los baby boomers o los, los más uh, mayores sí. eh, están en ese tema específico y en otro, pero en ese tema específico de Israel y, y Palestina eh, eh, apoyan, en, creo que en un 56-60% a Israel. Y a medida que, que vemos los más jóvenes, que estamos hablando, por ejemplo, en una franja de 18 a 35, la gran mayoría, clarísimo gran mayoría, eh, eh, apoya a Palestina, Palestina en el sentido que yo le doy, por, por lo menos, sí, en que son seres humanos que eh, tienen los mismos derechos a la vida que cualquiera de nosotros. Eh, no tienen un derecho especial como... Eh, en este caso, los que apoyan eh, a, a Israel eh, consideran, y los mismos israelíes, creo que andan por el 90% según varias estadísticas, consideran que tienen un derecho especial derivado de, de un hecho que ocurrió hace 3.000 años. Entonces, eh, eh, eh, resulta que los palestinos existen como Amalek. para ser masacrado pero no existe como pueblo para para tener sus derechos esa contradicción ocurre ahora eh, sí eh, el, um, eso está teniendo un efecto claro visible no solamente en las encuestas sino cómo se traduce en, en en en la política que es una eh, que es un sistema eh, cerrado el de Estados Unidos, es un, un sistema yo he tenido, he tenido varias discusiones sobre esto, porque mucha gente, incluso tengo colegas que dicen, no, no, pero Biden no es lo mismo que Trump etcétera, yo digo, sí, claro no, hay diferencias cosméticas, no es lo mismo, pero, pero, pero olvídate que ninguno de ellos va a desafiar los grandes poderes eh, financieros los grandes poderes de la industria de, de la guerra ninguno, esos que están absorbiendo todo el dinero de los estadounidenses Es decir, paradójicamente se da que si no apoyas la guerra en Afganistán, en, en Ucrania, sos anti-Estadounidense. Como Adiós más lo dijo, uh -huh. eh, si no apoyas a Israel, sos anti-Estadounidense. Pero, pero, ¿de qué estamos hablando? ¿De Israel o de Estados Unidos? Sí. Eh, entonces, eh, decir y denunciar que eh, ha habido un tra una transferencia, un robo masivo a través de la guerra del pueblo estadounidense para eh, sacrificar otros pueblos. eso es anti estadounidense o es pro estadounidense bueno <risa> depende claro. cómo, cómo definamos la palabra estadounidense claro. tenemos que hacer la última pausa venimos rapidito para los últimos temas <risa> la qué late cuando el pueblo está con vos cuando el gaucho te demuestra su destreza uruguay está que tacó en vos cantores del olivo y del laurel, una de mis cantores del olivo y del laurel, la patria gaucha. Bueno, por supuesto que nos van a quedar muchísimos temas, eh, nosotros queremos, en esto de Israel, Palestina, el conflicto internacional, eh, cómo ha repercutido todo esto de los, de los estudiantes universitarios, Eh, los judíos en Estados Unidos que han protestado, eh, que se los han llevado presos, que les han pegado, que uno los ve, que no son del lobby mm. Mm. y que defienden a Palestina. Eh, y Estados Unidos que cada poco la información dice: Estados Unidos eh, le pide a Israel que haga un acuerdo, que no ataque más a Gaza, y al rato la información dice, le mandó tantas bombas y tantos recursos para mm. que se arme mejor, ¿no? Sí. ¿Estados Unidos eh, quiere o no quiere que haya que se termine esto que está sucediendo hoy? Bueno, eh, volvemos otra vez a, la, a un tema semántico. Sí. Cuando decimos Estados Unidos, eh, ¿quién no quiere? La, la, la, la, la gran mayoría de la población joven quiere que eso se termine, no quiere escuchar sí. más de eso. que el se termina y que se haga justicia. Ahora eh, los que los que se benefician en el negocio de la guerra no quieren que termine. Por eso claro. es un negocio el, perder guerra es el negocio. No es sinónimo del gobierno eso. No no es, el, el gobierno es un instrumento no no no no podemos hablar de, de un bloque monolítico porque siempre hay discrepancias. Pero en, el el que el que tiene poder sabe por ejemplo incluso en la época de la esclavitud cuando había libertad de expresión el, el poder sabía que esa libertad de expresión no lo iba a, tam, a hacer tambalear. Claro. Entonces permitía esa libertad de expresión. El poder no es absoluto hasta que le toca una fibra íntima. Eh, ocurrió con las protestas estudiantiles. Uh -huh. eh, todo eh, libertad de expresión, pero cuando eh, eh, la gente, la opinión contra la brutalidad en Gaza comenzó a crecer ahí, tocó una fibra íntima. Los que los que eh, rompieron esos eh, acampamentos de pacíficos de estudiantes, que se los los políticos salían en, en la en la televisión a decir que eran violentos. Resulta que está probado en el New York Times, CNN, Wall Street Journal, todos han probado, y eso que son pro-israelíes, de que toda la violencia fue generada por eh, grupos pro-israelíes. Gente que ni siquiera eran estudiantes de Estados Unidos y están identificados. Pero además, no solamente eso, varios antisemitas, conocidos antisemitas, eh, eh, participaron en favor de, los, eh, de la eh, violencia sionista contra los eh, protestantes. Y están también identificados. Eh, muchos, por ejemplo, que eh, se ha dicho, algunos políticos dijeron, no, porque están cantando mueran los judíos, mueran los judíos. Ah, sí, qué horrible, que todos estamos en contra de eso. no Pero luego se probó, que, que por un video que se casualmente se encontró, de que el que él cantaba era, ten, tenía una bandera de Israel. Eh, es decir, siempre la, la falsa noticia para eh, eh, criminalizar a que. El peligroso. Y ahí está eh, ¿por qué eso? Porque esa, eh, ese movimiento comenzó a tocar ciertas fibras íntimas del poder. Ah, ahora, ¿cuál es el poder? Bueno, en, en el que tiene el, el produce el dinero, recordemos, el dinero se, se crea de la nada de, de, en los bancos privados, pero las grandes, eh, in, la gran industria financiera, Blackboard, Vanguard etcétera, y otras más, eh, eh, son grandes, eh, acumulan e invierten en la guerra. ¿sí? Entonces, Eh, ¿Han visto que Estados Unidos eh, nunca ha ganado una guerra? Excepto Granada cuando la invadió en uh -huh. el 83, una islita que casi no se ve en el mapa, con una excusa totalmente ridícula, eh, y alguna otra pequeña isla. Pero, ¿Por qué? Eh, en gran medida por ineficiencia, está bien, si sí es cierto, eh, pero eh, no, el ejército más poderoso del mundo, pero en gran medida porque es un negocio. Si se gana una guerra en Irak, si se gana en Afganistán en poco tiempo, do, do, do, ¿dónde, do, ¿cómo seguimos haciendo dinero? Pero ¿quién hace dinero? No los que están pagando impuestos, eso lo pierden. Lo que hacen es lo mismo que en Ucrania. Todo eso, ese dineral eh, que ha, ha ido a través de los impuestos es una forma de lavar dinero. Si supongamos que se ocurre lo que algunos quieran, que, que eh, Rusia sea derrotada y, y Ucrania eh, venza, etcétera, ¿cuál va a ser el resultado? Es eh, que ese dinero van a tener que pagarlo los ucranianos, aparte de los muertos que ya han puesto. Pero van a tener que pagarlo. ¿Y cuál es el objetivo? Que lo sabemos desde hace 15 años: privatización de las tierras más fértiles de Ucrania, privatización de todos los eh, eh, servicios públicos, privatiza privatizar y privatizar, porque van a estar endeudados, así como claro. endeudaron a la Argentina. El endeudamiento es la mejor forma. de colonizar eh, el, el tercer mundo que intenta, el sur global intenta eh, resurgir, que ya es hora y tiene todo el derecho. Bueno, esa es la forma. Entonces, el, ¿a quién beneficia esa guerra? A una microminoría y vemos en Estados Unidos una sociedad endeudada, eh, apática, desesperanzada, furiosa, porque no entiende por qué, por qué está tan eh, deprimida y y endeudada casi como un tercer mundo Argentina o África están endeudados pero como naciones y, y, y en Estados Unidos la población, los jóvenes por ejemplo los jóvenes que protestan también eh, eh, están endeudados y su deuda que van a pagar en 10-20 años es la que va a ser está siendo invertida en la guerra entonces ellos no son tontos es decir, pero, aparte que, que hipotecamos nuestro futuro siguen haciendo la guerra con nuestro dinero Y, y tienen toda la razón de protestar, ya es ni siquiera moral, es un tema hasta financiero. Claro, claro. Y esto, estamos pensando que nos quedan tres minutos nomás. Eh, la campaña electoral, ¿por qué campaña electoral? Sí. Se está desarrollando la campaña electoral sí, en sí. este marco. Eh, ¿Ha influido? ¿De qué manera ha influido? Eh, casi, nada. casi nada No, casi nada Porque eh, tanto Trump como Biden Están en las manos del IPAC y de, sí, bueno. de, de, Recordemos, tú hablas de los judíos La gran mayoría de los judíos en Estados Unidos Que no son clase alta eh, La gran mayoría sí. son gente de izquierda sí, bueno. Y muchos, estamos hablando de, de, de, de cientos de miles Son antisionistas Eso nos, lo vemos acá en las colonias Acá el judío se siente identificado con, sí. con el sionismo y si, si ataca al sionismo, son antisemitas. Es absurdo, ridículo. Pero en fin, eso ocurre en Argentina Uruguay, pero en Estados Unidos no. En Estados Unidos son los más. Eh, incluso muchos de ellos dicen: eh, Mi amiga Aviva Chomsky y muchos otros eh, directamente lo dicen, es que Israel no tiene un derecho a existir. Ningún país tiene derecho, de hecho, a existir, sí, si no sí, los sí. seres humanos tenemos derecho. pero en el caso de, de Israel, eh, ni siquiera dos estados, debería ser un estado, lo, yo le veo que es, es casi utópico, pero en fin, eh, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista legal, tiene razón, en, claro. tiene razón. pero eh, desde el punto de vista factual, es que los eh, judíos estadounidenses en una... Gran cantidad son antisionistas y además se manifiesta y además eh, incluso en Jerusalén hay un, ustedes saben un grupo sí. que cada tanto le, los, la policía los a, apalea Sí, es cierto. Uh, y son claramente antisionistas y, y, y me parece razonable recordemos el sionismo no solamente es, eh, es una creación del cristianismo inglés sino que la mayor eh, boom del sionismo fue con los nazis ellos eh, hicieron eh, pacto con los nazis para llevar gente a um, A, a Palestina, rompiendo el boicot contra los nazis de, de, de muchas eh, partes del mundo, incluso de judíos, y lo, por eso los judíos estaban en contra, pero lo, los sionistas hicieron pacto con los nazis. Es más, cuando eh, se, se establecieron en como potencial gobierno en, en Palestina, eh, propusieron a Alemania y a Italia eh, como al, ser aliados co, eh, creando un régimen totalitario. fascista. ¿Qué pasó? Los ingleses que eran los enemigos, que además le ponían bombas la, los grupos terroristas israelíes ¿eh? eh, ganaron la guerra eh, gracias a la Unión Soviética, pero bueno, pasaron a ser los ganadores uh, y, y el modelo democrático pasó a ser el, el que, políticamente correcto Claro. Si no, si hubiera ganado Hitler hubiera sido otra la historia. ¿Pero qué tiene que ver eso con el judaísmo? Yo no lo veo en casi nada, excepto que lo han secuestrado a una tradición de miles de años. Sí, sí eh... La verdad que es muy positiva tu visita, aporta mucho tu visita aquí a la radio. Eh, vamos a seguir en contacto, por supuesto, y te agradecemos mucho que hayas dedicado este tiempo y, y, y además la calidad del tiempo que le dedicas. Así que, gracias, Mafud. Bueno, muchas gracias. Ustedes saben que el diálogo y además el contacto sí. visual, es otra humano, cosa, ¿no? es otra cosa. Es otra cosa. Sí. Por, la eso la, por eso la hablar. radio sigue viva. Sí, exactamente, exactamente. Muchas gracias.